Jesus, Juan playing in his carres de cena. I'll back. Y esa escuitando 101.8 de FM son las 7 coladas y aquí principia Fendorella. Seremos aquí en Radio a las 8 de Calas, hoy la tarde y hoy tenemos a un convidado, a Chuse, que viene de Stonewall y nosotras, a charlarnos de qué son estos colectivos. ...y de O Congreso y la manifestación que se fació este cabo de semana en Barcelona, una manifestación trans. <música> si quieres participar en el programa, web tienes una traza... 976-2913-98 Y si quieres felo mientras a semana tienes una trataraza traza fendo.orella.gmail.com y un blog fendorella.wordpress.com. A la fin del programa tendremos a un otro chuseo, un otro convidado que nos charlará de Ocharreire Fest, Festival das Luengas de Aragón que se fa por primera vegada en Pandicosa, en Opinio Aragones, Valdetena. Y antes de empezar con Chusé, quiero presentar a nuestro convidado de web antiguo colaborador, bueno colaborador no, ahora colaborador, anti Partido defendore. ya Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues tenemos aquí en el estudio también, como te hemos dicho, a Chuse de Stonewall y nosotras. Bueno, nusat Nusatrans en arágono sería. <risa> sí, Nusatrans. Me soy molicano. Buenas tardes, Chuse. <risa> buenas tardes, ¿qué tal plantamos? Bueno, pues desde de aquí en, en Tadebán íbamos a charlar de los colectivos de los que fa a Chusé y más que más de un congreso que se ha desembolicado mientras este cabo de semana en Barcelona, contra la despatologización, si no me equivoco, y una manifestación. Sí, más más o menos. Llegó a un congreso sobre transualidad y derechos humanos y en relación a ese congreso, donde arrete por la espatolización trans, organizamos una manifestación por la por la espatolización en la que a la fin participaron casi todas las que participaban en el congreso. Si quieres, principiamos presentando que ya Stone que ya nosotras me equivoco otra vez a dar con trans. <risa> Puedes decir nousatrans. Nosotrans, vale. <risa> Pues, en principio, sigues presentándonos los colectivos. Eh, bueno, eh, Stonewall es un colectivo que luitamos, eh por todo eh, lo que son las disidencias sexuales y de género en Aragón. Cuando ¿no? eh, decimos disidencias, eh, queremos referirnos eh, a toda la chen. que nos identifica con lo que lleva norma heterosexista que se nos imposa eh casi sin darnos cuenta, no sin parar cuenta de ello. Yo me vocaría, pregúntate eh si en primerías o colectivo nació fa si no me equivoco belsaños, ¿no? Al tuacho un par de años pues tan Stonewall. Sí, ahora mismo te digo que ya tres añadas sí sí pasa lo tiempo escape sí sí hayo creciendo en estas añadas o colectivo en cuanto a chen no en cuanto a trabajos sí porque la idea de do colectivo no lle principalmente ser un colectivo de masa sino sacar a adelante velunos trabajos que nos interesan trevallanos no por ejemplo Eh, trabajamos más, eh, más que más en ese es como pues estar el eh, se de la mostranza de la mostranza que, que nosotros lleve al acetal en eh, en nuestra luita eh, y an, aunque lleve un trabajo más de fondo que no eh, es, no, ve, no vi esa adicción en la carrera ¿no? con ello ¿no? pero a, a la vez que trabajamos un tema como ese trabajamos más que más Pensando en los colectivos que pior se y son en nuestra sociedad, no. De ahí que que haya nacido el colectivo nosa trans, porque ya está a la realidad trans, que ya dentro todos nuestros colectivos o colectivo acoya de hecho en en una situación más precaria, no, o más precarizada. que por de las sinas decir nace nuestro trans dende o colectivo Stonewall por o nace dende Stonewall eh exactamente eh Diana y yo que que llevábamos tiempo charrando de unas amenistanzas eh para trabajar esa realidad, pero con la alianza con otras personas, no otras personas sin que no participaban en ningún colectivo y también Bellas personas de, de, de colectivo no sé si conoces, eh, de colectivos feministas como De cheneradas, as del, As de Hueto. Sí, sí, conocemos. <risas> sí, bueno, eh, yo, antes de que continúe oh, nuestro compañero, eh, te quería hacer otra pregunta a oh, Ofilo, que has comentado de Amostranza, que me parece un trabajo pro-interesante y que, como tú has dicho, yo un trabajo como. Eh, oscuro ¿no? que no que no aporta como gratificación por así nas decir no y un trabajo más duro a largo plazo sí eh, yo te quería preguntar eh, sé que en educación para la ciudadanía en esta asignatura por ejemplo han demandado a duya o participación en segundos que temas arran social, por así nas decir. No sé si por ejemplo en Nisha Tema han contado con colectivos visstamenas o Sí, Nisha Temba eh estamos trabajando a realidad de lesbianas, gays, trans desde Stonewall con con los sindicatos CHT y otros y otras coyas sociales que participamos en la elaboración de unos materiales didácticos. y mesmo con CTE también este mes pasado hemos feito o primer curset ta maestros y educados educadoras en cuanto a prevalar o bullying, con homofobia, lesbofobia y transfobia, ¿no? Que ha estado pro interesant eh y además ha concluido con a creación de una rede de educadores y educadoras contra la homofobia, la lesbofobia y la transfobia aquí en Aragón. Tornando en taza alguna mica cuando os llega chabando de los colectivos de Stonewall de nosotras, decíbas que nosotras Naiseva Naiseva radice de Stonewall, pero sal a la zeta si no me equivoco en un nuevo concepto que es el transfeminismo. Sí sí profes. Partimos do transfeminismo que En el fondo no lleva no llegué una realidad tan nueva porque ya eh, eh, digamos que se alimenta de, de todo todo el trabajo con, los, con las teorías y los autivismos queer eh, nos en, en, en sentido más que más de de, de, eh, de con con obinarismo de chenero, ¿no? O con a, con viera realidad nomás, eh, como una realidad en la que huyes de un chenero u otro. Eh, todos con, conocemos cuáles son los cheneros y no paramos cuenta de que puede via, a, haber datos cheneros o otra realidad de chenero, ¿no? diferente a la norma. ¿no? Ahora has dito a la palabra queer, que bueno, ta, muy tacha en que no hay a vez a, a sentir estos términos. ¿Nos podías explicar, una mica qué significa? Eh, bueno sí eh, queer eh, proviene de un anglicismo que que significa eh, no significa otra cosa que eh, raret eh, rarizo ¿no? y, y que en en, en los pa países anglosajones eh, se utilizaba eh, o in, incluso se utiliza para denominar Eh, despeutivamente a, a, las, a las personas que hicimos eh, fuera de la norma sex, sexual o de género. ¿no? En general, tanto tatrans, mmm, bollos, maricas y cual siquiera otro ¿no? más. Y, y desde esa denominación, los propios trans, maricas y, y, y bollos. La asumimos como propia, eh, de manera que al autodenominarnos y al autoclámanos asinas, re, trencamos eh, o sentido despectivo despeutivo, no? dicha parola. Bueno, con estos temas había mucha muita teoría, mucho trabajo ya desembolicado. Por ejemplo, no sé si viene a cuenta ahora, pregúntate esto: la diferencia entre identidad sexual y e orientación de género. Uy, cómo te embolicas. No, eh, en, en royalidad realidad estaría más bien orientación sexual y e, e identidad Entidad de género, sí, bueno. Sí. <risa> eh, muchas veces a Chen se embolica con estas terminologías, pero tampoco no son muy complejas, ¿no? Una orientación de género significa que eh, Si tú te identificas con un género determinado, cual siquiera, eh, con, eh, si, eh, se refiere a que con qué género eh, sientes deseos homoeróticos, ¿no? Y y fas dicho una identidad más que más, porque los deseos homoeróticos han existido toda en toda la historia. Eh, sin embargo, haz identidad, no, no pasa. Eh, a identidad, gay. No más tiene unas cuantas décadas y, y, y, y, y así identidad de homosexual eh, no, no plega más que dos siglos de toda la historia de la humanidad, ¿no? Así es que orientación de género significa eso eh, en una sociedad en la que eh, suposadamente eh, existen dos géneros, ¿no? Aunque eh, víaiga a otros más. Y identidad de géneros significa eh, cual, cual haya identidad de géneros Los chéneros, suposadamente, como decía, eh, son dos Pero puede haber otros más En otras culturas y otras sociedades mmm, del mundo existen otras Pero en la sociedad occidental eh, no más se consideran legal, legalmente dos eh, Hay ahora que eh, identidad de géneros significa eh, con cuál ha dicho dos o con cuál otra te identificas personalmente no ya digo que no me paro a las preguntas también como como yo quería no pasa cosa De defeito por ejemplo y a parola de transfeminismo y de no más fa cuatro días porque se comenz::pió a utilizar de zagada lo congreso feminista que había en Granada Eh, a eh, Naviento 2009 eh, con miles de mujeres en ese congreso y y do una cosa importante eh, lo mismo eh, iba a ese congreso con idea de de trabajar desde esa realidad no desde que llegue a su suya propia realidad no no llegue, No, no son ya teorías como podíamos pensar con, con la teoría queer, sino que son realidad de per, personas concretas ¿no? que, que deciden est estar allí y que creían que o feminismo, eh, a suya frase y era a, a más: o feminismo será transfeminismo o no estará. ¿Estará transfeminismo o no estará? ¿Hay ahora o transfeminismo y una evolución de feminismo? Eh, hay una bueno eh, eh, un trango en tadevan de feminismo eh, eh, yo creo que más que un, un paso en, un trango en tadevan lleva lleva un, un, un, una partido mismo no eh, a bellas personas puede estar un, un trango en tadevan pero eh, eh, y yo una visión personal cada <risa> para, para, para cada persona lleva eh, una visión diferente ¿no? Pues estar un término aunque se arrocline todas esas luitas, como has dicho tú de maricas, bolleras, un término, un bateaguas aunque se refuche en todos los conceptos, ya que, ya que las luitas trans, maricas y bolleras son luitas contra el sexismo, contra el heterosexismo, y el feminismo también, ¿no? Yo estaron estio no el primer sujeto político que eh plantó eh a esa esa opresión, ¿no? Pero yo la misma opresión que que sufrimos transmaricas y bolleras de de una traza diferente. Y y a conjunción dichas luitas y de de esa identidad y yo los desellos eh identidad de sexuales pues a nasiu, eh yo creo un concepto que nos que en no que todos eh, podemos sentirnos eh, solidarios, ¿no? solidarias. Yo lo decía grande que por ejemplo la palabra feminismo pues ya hay muy institucionalizada, ya se fue a servir por ya un término que ha perdido pues tan dinámica de sentido. y pues también porque los sujetos trans han, han estado siempre como una mica de zaga de transluitas, por ejemplo que, por, por ejemplo en feminismo a, en, en primeras no se no se permitía la presencia de personas trans no las mujeres que que ferva no cambió ta hombre por ejemplo no podían participar en un movimiento feminista en un primer momento porque porque como se identificaban como hombres, no y o todo de feminismo y era mujer, no podían, aunque a su socialización durante mientras toda la suya vida he vastado como mujeres y han sufrió opresión como mujeres, ¿no? Casi toda la vida. Y no no más como mujeres, sino además como trans. en la otro caso eran los hombres que que que feba no cambió a tal mujer. y se sentían como mujeres, ¿no? En ese caso tampoco no eh, podían participar en un movimiento feminista porque sexual iban como como hombres, ¿no? Y incluso viva mujeres que planteaban que, que era eh, como un swagger eh, intento dos hombres ta ta inmiscuyese en el mundo de las mujeres y en la decisión de las mujeres, ¿no? y ahora tanto unos como otros son considerados plenamente participantes del movimiento feminista por su realidad, ¿no? Y ahora plantean que el sujeto de feminismo no tenga que estar a bio biomujer, a mujer biológica, no más, ¿no? Sino todas aquellas personas que son oprimidas por el patriarcado y por el Más que más porque vi eh, a mujeres feministas que sienten que trabajan contra el patriarcado eh, junto a beluns hombres, no con todos los hombres, pero sí, junto a beluns hombres que también sufrimos el patriarcado y ese sexismo, y no se sienten... Eh, tan cómodas con que no, no entienden por qué un marica no puede participar en una lucha contra el sexismo y sin embargo, eh, sí que puede participar una mujer do PP o una mujer guardia civil, guardia civil que mm, no tienen por qué, que, en, no más eh, pueden participar por una cuestión de el sexo de, de sexo biológico, ¿no? Pero no porque y, y tal vez no, part, no participen con su también de segundes que valos, ¿no? Ayer también me truca trucado muy mucho cuando se charla de que había tantas y tantos sexos como personas. o ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? Pues en realidad así hay... ah, nadie. No eh, sí, porque eh, por, por lo menos eh, identidad sexual. Porque eh, bueno, en Granada había un, co un colectivo que, que habla de conjuntos difusos de género. ¿no? Y eso quiere decir, quiere decir que... que A identidad de cheno masculina no lleva una nomás y, y a femenina tampoco no y, y además puede haber atrás no identidad de chenero con lo cual eh, según te es como lo, te lo mires pues cada cual entendemos a nuestra identidad de cheno de una traza diferente que, que a persona que lleve a nuestro costado no dice punto de vista mm, de acuerdo A raíz de esto que dices de los Vamos. consultos difusos, la, la, la, leyemos aquí fa un par de programas un artículo de Kim Pérez que tenemos penchado en, en nuestro blog y sí. que bueno nos sigue charrada de, de totisto. Bueno, a ver, ¿cómo continuamos? Sí. Yo continuaría si quieres con transexualidad. Yo sí. Si un... quieres, eh, podemos contar un poco lo que.. lo del congreso eh, diste cabo de semana, que yo creo que. que lleve muy como muy eh, significativo de o que lleve a realidad trans, ¿no? y de la lucha trans vale, sí, te iba a preguntar también mucho por la realidad de los transexuales. a llorar, cuento que bueno, yo, yo en cara sonreído eh, cuando me remero del Congreso y da manifestaciones porque yo estoy un acontecimiento eh, histórico, ¿no? Eh, eh, creo que ya es la primera vez en la historia de la humanidad que los colectivos eh, trans que, que, que difieren de norma sexual y de género eh, se reúnen en, en un puesto determinado, ¿no? Durante, mientras varios días y, y y lleva como de 70 países de todo el mundo, ¿no? Eh, y y más de 100 colectivos trans. Eh, y era una realidad eh, muy, muy, muy diversa. Y era una realidad eh, en la que además eh, achen 2 sur, los colectivos dos sur. Eh, estuvieron los que toma, tomaron a parola y los que eh, y eran protagonistas de su eh, propia historia, ¿no? Eh, y poder estar allí talló eh, y era un... Uf, Feliz, <risa> impresionante. <risa> y bueno, además eh, no a, a, a pesar de a, en, en, aunque aunque los dinés dista, de que Takistachen pudiese participar eh, muchos de ellos de, venían del Estado español, etcétera, ellos no no se callaron cosa, ¿no? Y, y dijeron dici, dici, todo lo que pensaban. e incluso aunque molestase a la propia comisaria europea que esté allí o al gobierno español, ¿no? Hm, como por ejemplo un moce trans hondureño que se se levantó dica a la mesa y en un tiempo pues una crítica gigantesca a gobierno español por por traición, que que afectó reconociendo al gobierno hondureño y lo que suposa hizo a las personas trans de ese país, no, las personas que son que hay uno dos países donde más personas trans, transeñeros y travestis son asesinadas de todo el mundo, no, y esta adicción política de nuestro gobierno favorece. Isa Mena de asesinatos, ¿no? Y lo denunció públicamente en los congresos, por ejemplo. A mí me parece importante lo que plegas de decir, ¿no? Porque nosotros somos a veces a ver la realidad de indefensión muchas veces, ¿no? De las encristías de la chena a la chen trans, por ejemplo, aquí. Pero claro, me pienso que en muchos otros países que mismo la situación política así, a muchísimo peor que aquí, lo serán pasando, pues me presino como has dito, pues mucho peor, ¿no? sí sí a a presión sobre esas personas ya que en en en muchos países eh la impunidad es brutal, ¿no? A a no ya que que nuestra sociedad no siga perfecta que ta cosa, pero en Guatemala Honduras ya estamos hablando de de un 99% de impunidad, ¿no? <ríe> en estas, en estos casos, ¿no? Y, y claro, pues, eh, no hay derecho, ¿no? No había derecho y, y, y a, a Medrana Dachen Trans, en esos países, pues gran, muy graniza, ¿no? Porque no, no pueden confitar si es que en, las personas que se suposa que tienen que protegerlos, ¿no? Eh, talmen, in, incluso sigan que les asesina ¿no? no. Te quería preguntar, bueno, antes ya de la situación de los trans aquí en el Estado español, pero bueno, no sé si, después de lo que has dicho, de que en Honduras <risa> y, y está Chen, pues no. tiene. el eh, riesgo de que le asesinen? Y que, en realidad, y, eh, curiosa, porque también una representante filip, filipina criticó do, dos españoles en general. o del estado español en general, y, y de, de, de, en, en linte de la conquista de Filipinas, que, que son, somos los occidentales en general, porque lo comentaron también en, en representantes de India y de otros eh, estados del sur, que, que los occidentales que ahora somos los más grandes, despenso dos derechos o más somos quién quién estos en estas dembas más mal les dimos feito no porque en muitas culturas as personas trans eran personas especiais personas valoradas socialmente y y con un papel nas na sua sociedade incluso en la India o Zagar governan antes de dos británicos Estió una persona atrás, ¿no? Y, y claro, eh, eh, con la conquista eh, imposamos no nomás el estado colonial, sino también los valores eh, so, eh, sociales de nuestras, eh, nuestros que consistían en machacar <ríe> a las poblaciones que se, que se salían de las normas eh, sociales de aquí, ¿no? ¿no? No las de allá. No respetamos. en cosa de las normas sociales y las valoras que, que tiene Baisa Chen ¿Y a quién le está con la situación de los transexuales? ¿Legalmente, laboralmente? Ahora mismo eh, tenemos una realidad en la que eh, digamos que contamos con una ley sobre identidad de género pero ya una ley de menimos, ¿no? en el sentido de que se en, en un primer intest se aprobó porque eh, varias personas trans se de, decidió o sea creyendo que no iban a aprobarla facían una eh, un salitón de fambre <risa> y, y de impuestas dicho eh, salió esta ley que yeah, eh, por una partida, de una partida Y eh, patologizante, o sea, patologiza a las personas trans para poder eh, tener unos derechos. O sea, para o sea, eh, poder eh, acceder a los tratamientos médicos y para poder as, a, a, eh, acceder al cambio de suyo nombre. Eh, porque aunque parezca una fatera, en este país tú no puedes eh, clamarte como quieras. Se suposa que tu nombre tu, tu nombre tiene que Que coincidir con tuyo sexo biológico Eso, de primeras Y además de eso eh, eh, ta cambiarlo Tienes que cambiar eh, Primero, o sea un, Tienes que tener un psiquiatra Que, que te diagnostique disforia De género, te poder poder ferirse cambio Pero ya, ya es Absurdo que no puedas elegir ¿no? Sí Eh, y se dan situa situaciones eh, dramáticas además eh, para ese tratamiento venimos eh, eh, y de dos y de dos añadas con lo cual eh, suposa a la fin que te cambiar ta cambiar o, camba, ta, ta otro yo no me eh, eh, tienes que hacer un tratamiento que, que te dicha estéril esteriliza a las personas trans hasta que no puedan Eh, porque si quieren, Y ¿no? ese ejemplo que vimos vi eh, en Estados Unidos de un, un hombre trans que se quedó Repreñado. preñado, dos vegadas, ¿no? Pues iso, eh, si si si esa persona quiere quisi quisiese poder acceder a los requisitos legales en, en nuestro país, no podría, no podría eh, estar padre, ¿no? También te preguntaba por la situación laboral de los transexuales. Porque tengo entendido que llevo de una ature altismo, ¿no? Sí, se habla de, como de entre un 85% y un 95% de, de ature en, entre la población trans, de personas transexuales, eh, más que más si no pueden esconder de cara a la chen, ¿no? A suya realidad. Y, y precisamente, eh, casi toda la chen que conocemos Oye, uyena en la Ture o, o a que trabajando eh, con un moving laboral que que le fa caer en depresión, etcétera, ¿no? pero casi todo y en la Ture o en el caso de de mujeres en eh, eh, la prostitución, ¿no? No les di, no casi no tienen otra es una otra salida, salida Eh, ta sobrevivir que prostituirse ¿no? Bueno, pues ya acompañaría Chusel es París, nos vemos un chico descanso y continuamos pues, charlando del de Congreso de Barcelona Fendorella, 101.8 Radio Topo Now the time to ...no haces nada por parar el capitalismo salvaje... ...su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego... ...despierta antes de que sea demasiado tarde. Mil millones de dólares malgastados, moviliza las tropas para matar. Para dar un nuevo alzar, esta cicatriz está. Avión sin carga con balas. Continuamos escuchando Radio Topo, 101.8, Fendorella, esta cuya que sos sintiendo ahora y Revolta 21, y antes más, nos escuchando gobiernos Gobernos, que la traigo llevo compañer. Y bueno, pues, continuamos charlando con Chusé, que nos irá charlando del Congreso de Barcelona y este cabo de semana. No pues, sé cómo continuamos. Pues sí, pues, eh, este Congreso, una cosa muy interesante mesmo, estió a más de... Del de empoderamiento De la las propias personas trans, ¿no? Que participaron Y, y, y a capacidad, ¿no? A la capacidad de, de arribar a acuerdos, etcétera, etcétera Lo más importante, Tallo, es, Que yo no iba a ya oísho En un congreso como viste RAN en, en toda la mi vida, ¿no? Y llegué que en un ínte del congreso los viernes, de pues de toda la semana trabajando, eh, fació una especie de revolución, ¿no? as personas trans do Congreso por una parte porque no se sentiban representadas por os ponentes que iban a por buena parte dos ponentes que iban a Congreso que iban a contar a súa historia e que ni xeran trans moitos deles e por outra porque consideraban que non era democrático a traza que van decidiu dende os organizante la organización que o sea estaba español ta ta digamos es lechir o texto de declaración final no de remate del congreso así más que decidieron que es que hizo no y era democrático y que y que querían que que lo estase no y o viernes se plantó en una cena En, en, entre todos y todas las trans del mundo y decidieron eh, cambiar todos los programas los sábados hasta que estase democrático, ¿no? Joder. Y yo obligó a cambiar cosas que que eran establitas previamente eh, y hacer otras cosas en, en collas eh, por dembas sobre todo sobre todo más que más una demba sobre es, cambio de sexo otra demba sobre el, y eh, serviz, igualdad y acceso a servicios sociales otras atras sobre eh, servicios sobre sanitario y otra y atrás sobre violencia no de man, de, y así nas decidieron por ellos y por ellas mismas cómo, que, eh, cómo querer querían tratar esas dembas y cómo querían eh, denominarlas no y eso es todo un éxito no como lo fue lo de la manifestación, ¿no? Que yo creo que es, la mayor manifestación que podamos avergonzar de trans en el mundo, casi, casi en el mundo, y que, y que, bueno, y de participación sin bandalias ninguna, y que también en un primer intento o congreso deseaba hacerla, pero no, tampoco le interesaba mucho Guaire, no le interesaba Guaire. Que se conociese, ¿no? Y, y, y no facilitó un Guaire que Achendo Congreso participase en la manifestación. Pero la Chen tenía muy claro, muy esclatero que, que ellos no, no eran mal, eh, malaudos ni malaudas y que esto no era un, una malotía y lo tenían que decir, ¿no? Y que eso no tiene ninguna cosa que ver con todos esos reitos que reivindican. Sí, yo estoy en mirándome de parar una mica programa, me he con una noticia en Diagonal Dragona, aunque echaba esta manifestación. y que se reciba que altubas unas mil personas trans en la manifestación más gran que nunca nos ha fallado en la historia y que fue a partir de la campaña Stop Trans Patologización 2012. ¿Nos puedes explicar una mica que ya esta campaña? Sí, ya hay una campaña que, que, en la que venimos trabajando desde de diferentes colectivos eh, de diferentes ciudades eh, es porque o DSM que lleu un manual de diagnóstico do que estaría o colegio de psiquiatras norteamericano pero que llea un manual que utilizan a a mayor parte de psiquiatras de todo o mundo y más que más en el estado español lle como a biblia dos psiquiatras, ¿no? En ese manual se dice que que a transolía lle unha malotía Y, o, y la añada 2012 eh, se cambia a manual ¿no? o dirigen da, da colla de treballo sobre que que, de, que no solo no nomás decide que que, que, que estando una malotía sino que además eh, fa más gran eh, eh, agrupa a, a más chen en esa malotía ¿no? eh, lo, ya, lo clama incongruencia de chenero de eh, todas las personas es que que se suposa que son incongruentes con los suyos. Chenero vio que ha decidido un un un médico a un hacer, pues se consideraría mal malaudo o malauda y y y amnistaría otra o consiguiente tratamiento psiquiátrico. Esto y o Odri sencilla cosa de trabajo llevo doctor Zucker que lle un doctor es Conoció por los tratamientos Con el electrodos hasta cambiar La orientación sexual, por ejemplo ¿no? De gays y lesbianas Y es ahí la persona en la que Tenemos que confitar Para que pueda cambiar a mejor Una realidad como la como las trans ¿no? Con esos prejuicios imposible Yo tengo aquí una página web www.stp2012.ifo que ya la pasina si no me equivoco red internacional por la despato trans no sé si tienes busatos también bella traza de contacto nosotros hemos os que os que traducimos al aragones y ya pasina y de hecho pues lle un y luengas en ena que informamos sobre esta campaña Eh, ta, la chen que, que nos ya escuitando y que también sigue interesada en Stonewall o en Nusatrans ¿Cómo se puede meter en contacto con Busatros? Pues fácil eh, En Stonewall estaría en ocorreo eh, stonewall.aragon .yahoo eh, eh, eh, arroba yahoo.es o Aragón Nosotras eh, arroba desincuses Tranquilo <ríe> Nosotras, arroba yahoo.es Muy bien, no sé si quieres adivir bella coseta más Pues si no, agradecerte Chuse muy que hagas que esto estar aquí güey, con nosotros ah, muchas, muchas gracias Adán. a vosotros por invitarnos Ahora nos conocer una mica O tema trans que muchas vegadas parís que ya una mica y sublida Bueno y pusimos a Disar con una miqueta de música y continuamos ahora con otro Chuse con Chuse de Charme de Fest Bueno bueno Espera Espera una coseta más sí que es tiempo, a tiempo, a ver, nada, yo muy rápida que ta, Taudilla 24 de junio eh, íbamos a hacer una presentación de un libro aquí en Zaragoza eh, sobre espatologización es trans eh, que lleve el primer libro que se escribe en, en esa línea y que va a estar aquí uno de dos portavoces de, de esta campaña, que lleve Miquel Misé Bueno, pues ahora sí todos revisamos con una mica de música americana de la nueva esperanza las comunidades subíamos subíamos uno espectacular África a Sudamérica latina con las torturas hasta luxe en blanc con las torturas hasta luxe en blanc con las torturas hasta luxe en blanc con las torturas hasta luxe en blanc Marco Marco mix Marco Marco mix Marco Marco mix Marco mix Marco ¡Crista! de Charreire Fest. A Fiesta de das Luengas de Aragón Pancosas sábado 12 de junio, viene teré a cantar, bailar y chugar en aragonés. Animación Taninos y Autodibata Chengran, Gran, de 11, Dama y Tinada. Escubre a nuestra luenga Charraire Fest, a fiesta de las luengas de Aragón, panticosa sábado 12 de junio. Organiza ARA Cultural, más información en www.charraire.org. Mosfera Goyo Villerte, viene Y tacharranos de Charraire Fest, tenemos hoy también aquí con nosotros a Chuse. Buenas tardes, no, Chuse. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ¿qué nos cuentas de Charraire Fest? Bueno, pues que ahora ya somos en, en linte final, ya pues después de días y días de semanas de paranza y bueno, que este sábado 12 de junio, ahí, pues ahí seremos en Panticosa pues con todas las actividades que, que se han parado todo Charraire Fest. Tengo aquí de vano programa y vine a, a saber la actividad, ¿no? A principia ya desde las 11 de Omaitín y Dica... Bueno, aquí me las 12 de la noche, pero cuento que se alargará la cosa una mica más, ¿no? Sí, se <risa> Tenemos una gambadeta botánica que se de entre Pandicosa y Opueyo. Mm -hmm. e, e Eso, una gambadeta, un chico de eh, paseo que pues, a lo mejor de una cuarta hora de hora, alto vaso... Eh, basando en de Pandicosa, Dicao Puello y con, tendremos las explicaciones de, de Paul, maestro de Aragonés, en Chaca, pues que también conocedor de la fauna, de la flora y que nos dirá pues, cómo se claman todas esas plantas en Aragonés y el la que, que se goza de emplear en Pandicosa. En Pandicosa pero que sí. No sé qué más actividad son las más visteras, Tatu, que ya son el organizador. Hombre, pues, pues en que pleguemos dado pollo, pues una actuación de profes pro. Y unos gaites. Esos gaites. Sí, hemos puesto bellero Vegada. avegada. Pro principal. Y a ver si convidamos sí, sí. a este programa. Pues eso, pues veremos eso calce, dimpuestem eh, o resto de día, y mientras esta gambadeta pues se en se actividad en, en pandicosa eh, en paralel y pues con talles teninos, talles de danzas, eh, eh, animación también ta taninos. y llegue de tardes cuando en pues sobre eso de, de lo que ya programación, que se divide lo, lo vimos a tres como en dos espacios, un espacio que estarán en las escuelas, donde aún se ferán pues todas las actividades que continuarán taninos atrás mmm, nota tanto ta. a otros tamayos pero en paralelo pues se ferá también en otro espacio que se llama Fajuala que es un centro o centro cultural de Pandicosa eh, pues se ferá en otras actividades pues, como un documental del Aragonés de la Valde Tena, la presentación de red eh, Social Aragoneses por el Aragonés y, y Asinas pues eh, una actividad que pues eh, pues que yo creo que, que trucará eficacia pues llega a mesa redonda con periodistas aragoneses periodistas de, de renombre que no son entonces eh, relacionados directamente con la Aragones que precisamente lo que lo que se ha rechirado de fer que pues que había periodistas como Jorge Romance de Aragón Televisión eh, o Mario Sasot eh, por parte del catalán que sí que pues tienen una trayectoria pues alrededor de del aragonés y catalán pero además pues, tenemos eh, Maite a Mar, eh, Maite Cortina delegada delegada en Huesca de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión Camino Ibarz, que ya presidenta de la Asociación de Prensa de Aragón o Eduardo Lolumó, que ya pues eh, los de, de, de, de, de, de la H de Aragón, de Aragón, de, de Aragón Televisión y querebanos pues y son también la visión de estos otros periodistas qué posibilidad me llevan de ...empecipiar o retomar con muita más fuerza pues la presencia del aragonés en los medios. Bueno yo, yo creo que ye, a primera vez que se fa un festival de Istamena... Eh, que se pueda contemplar pues con otras iniciativas que se han feito hoy fuera de Aragón y que ahora pues que hemos preso un poco el, uh -huh. la iniciativa he visto que había refirme de, de todas o casi todas las asociaciones del del aragonés bueno mismo del catalán de de Tarraña... también y amanishevan y de gobierno de Aragón no sé si también tos han refirmado, o tos han facilitado bella cosa. Sí, la a verdad y que el gobierno de Aragón contó que ya sabemos cómo son las cosas actualmente, que no había dinés, que eso, pero la verdad que como idea y como proyecto, sobre todo dijo como proyecto taña das veniens, pues dende a primer intento pues lo reformó anddicion pues que cale va a hacerlo eh y yo y se comprometían pues a dullar en esta pues en la medida posible, que ya era poco, pero con con el compromiso de que en añadas veniendas pues esto se consolidará y irá más. Y las asociaciones, pues lo mismo prácticamente a 90 95% de de las asociaciones que trabajaban por la aragonés, pues desde o primer intento edición que profes que Caleva Felo, que era que era una iniciativa que a lo mejor era una una cuestión pendiente en en no mundo del aragonés, pues se treballa moito se fan publicación se fan treballos pero cale va tamén fer unha fiesta unha bella cosa tan alacital como iso unha fiesta, un día un nos trobemos todos. si, que foi gomorra te iso ta chuntanos porque moitas vegadas estamos treballando en moitos puestos diferentes, por exemplo aquí en Zaragoza na radio outros en Huesca outros mesmo en Samianigo e iso na fiesta que sirva ta chuntanos También veo aquí en esta actividad que viada de nois Nuésvia, Teatr Aragonés, una obra que se id muyes. Sí, y de una obra pues feita por gente da da da redolada del Alto Gaigo, de Samianigo, de de Lugaste da Redol y una obra de teatro pues que vos emplear textos de escritoras que han escrito en aragonés, dende a idade media indicar os nosos días. Y se fa una representación teatralizada, musicalizada, pues alrededor de estos textos. Eh, Lleva una obra pro-pro-interesante. Bueno, si queréis saber de más, ve a una página, ¿no? Uh -huh. Apachina y tres W Charraire, charrairefes.org Bueno, y cosa, nos veíamos en, en pandecos este cabo de semana, ¿no? A ver, a ver si nos juntamos Pues agradecer también a, a Chusei que ha venido también a Tafendorella y también al otro compañero que bueno se ha feito aquí las fainas de copresentador. Muchas gracias a vosotros. <ríe> y bueno, ya nos despedimos de cada la semana. Nos despedimos con la cuña de Charre Fest y nos vayamos a ti. A fiesta de las Luengas de Aragón, pandicosas sábado 12 de junio. Viene Tenea a cantar, bailar y chugar en aragonés. Animación taninos y autodidacta Chen Grand desde las once da y